Jeremías capítulo treinta tres y Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel diciendo, Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: En este lugar del cual decís que está desierto sin hombre y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de j e r u s a l é n que están asoladas, sin hombre, sin morador, Y sin animal, ha de oírse a u n voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, a l a b a d a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos. En este lugar desierto, sin hombre, sin animal, y en todas sus ciudades, a ú n habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la c e f e l a en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, y alrededor de j e r u s a l é n y en las ciudades de Judá, a ú n pasarán ganados por las manos del que los cuente. Ha dicho Jehová: He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así ha dicho Jehová: Si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, De tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: No has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, Dos familias que Jehová escogiera ha desechado, y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová: Si no permanece mi pacto con el día y con la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, También desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque d e volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia.